Hola, buen día, Pablo y Juan Pablo. Muchísimas gracias por este espacio. Buen día.、Bueno. Noelia,、eh, ayer la Cámara de Diputados finalmente,、eh, después de varios meses,、eh, que tenía que darle media sanción a, a esta ley de jubilación anticipada,、eh, uh -huh. lo pudo hacerlo.、Eh, ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y bueno,、eh, primero con muchas expectativas y a n g u s t i a digamos, porque pensábamos que. Que no íbamos a llegar al quórum para poder sacar esta ley. Pero finalmente, este, algunos representantes este, de, otros, de otros espacios políticos, que no es el oficialismo, este, se vinieron a, a dar cuórum、bueno, y, aparte, a aprobar la ley. Así que, este, con mucha alegría, terminamos el día después de tanta lucha, porque esto lleva mucho tiempo, que estamos luchando por esto. Sí. Yo recién dije mal. Yo, yo soy、sí. pampeana, vos sabías, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí,、ah. sí, sí. Sí, Sí, pero no, no estás acá. No, no,、claro. hace 40 años que me vine a Buenos Aires con Víctor de s q u e n a r o cuando recuperamos el gremio en el 84, de manos de h o r b a n un personaje que entregaba compañeros、eh, en aquel momento、eh, este, en, en la dictadura. Y bueno, no, no volvimos,、eh, vuelvo. Porque tengo mis nietos y tengo hijos ahí, pero. ¿Y, y, qué, pero, oye, decís, ¿y qué decís de les Pampeanes como Martín Berocará, n Martín Maqueira, Marcela Colli, que votaron en contra de esto? Y eso son. La verdad que. No, no, y, y ahora se, se presentan nuevamente, no sé este, con qué cara, ¿no? Porque si no son capaces de, de defender un, un derecho como el que nosotros, por el cual nosotros luchábamos, que es. Que es ¿Qué、eh, garantía le da a la gente que v a a hacer por ellos? La verdad que, nada, me parece que, que tiene que tener muy presente esto l o c o l o i a n o y saber eh, eh, qué es lo que tienen que poner en la urna. Claro, te refería a que Martín Berongaray es el candidato gobernador de Juntos acá en La Pampa. Sí, pero bueno, pero el otro, el otro candidato era el que estaba acá en la Comisión de Seguridad Social en, en la en Nación.、Eh, Martín Maqueira. Claro. Claro. Sí, sí, sí, los dos. Bien.、Eh... De, de, de él hablaba, de él hablaba. Ah, vos hablabas de m a q u i a r a directamente. Sí, sí, Ah, está sí. bien. Igual está fuera de juego ya, m a q u i a r a desde el 12 de febrero. Sí, sí, en este sí, caso, sí. por sí. ahora, ¿no? Nunca está fuera de juego nadie,、sí. más vale. Sí. Así que, bueno, este... nosotros la verdad que en, en La Pampa tenemos la suerte de tener、eh, una jubilación con el 82%, que no, no pasa. Creo que La Pampa y provincia de Buenos Aires. Así que yo, la verdad, que felicito al gobierno que defiende nuestros derechos.、Eh, yo recién dije mal:、eh, jubilación anticipada, y es una moratoria.、Eh, no es una moratoria. Claro, sí, es una moratoria,、eh, una moratoria para gente que no tiene los 30 años de aporte pueda jubilarse igual. Claro, que tiene la edad y que no tiene los 30 años de aporte. Que lamentablemente este, no es culpa de ellos, porque han trabajado、eh, mm. en, el, en los cuatro años del gobierno anterior. Hay Mucha gente que quedó sin trabajo y, y, y no, no conseguía, y con c h a n d a se s tuvo que mantener. Y después la pandemia, con lo cual el, el gobierno actual no, no ha podido c ó m llama?, o、eh, se resolver el tema de la, de la precariedad de la, del trabajo negro todavía. Y bueno, estos compañeros que tienen la edad y no tenían los 30 años se quedaban en la calle. La verdad es que eran más de 800 mil. Claro. Si la ley no s a l í a el año que viene, imagínate, iban a ser muchos más.、Claro. De mayoría, todas ¿sí? manera, s nosotros queremos trabajar para, para, para este, ver si podemos.、Eh, estamos trabajando con un equipo técnico que tenemos de abogados para ver si podemos presentar un proyecto de ley que, que solucione este tema, ¿no? Claro, porque esto que tiene una fecha de caducidad. Claro, claro. sí.、Eh, Este, la, la, la anterior que, que perdió el Estado parlamentario en, en diciembre, lamentablemente porque estos señores、eh, este, no bajaron, los diputados del PRO no bajaron a dar este coro, perdió,、eh, este, perdió,、eh, perdió este, estuvo, tuvimos que en, el, en julio, que también se caía la ley, tuvimos que también estar en la calle. Este, pidiéndole al presidente que firmar a l orden de v o para que e s t o no se cayera. Bueno, es, esta que se presentó ahora, aparte, posibilita que aquellos que tienen 50, 55 años y que van a llegar a la edad de jubilarse, pero si los aporte, puedan empezar ahora a, a, a aportar. Ah, bien. O sea, para que cuando tengan la edad、eh, ya, ya cumplan lleguen, con los 30 lleguen, años. Llega. Claro, lleguen con los 30 años de aporte. Ah, u e n a p a r Y que no p a s e lo que pasó ahora. ¿sí, claro, sí? pueden anticipar años, vendría a ser. Pueden anticipar años, bien, totalmente. Bien, bien, bien. O sea, le agregaron eso a esta, a esta ley que se sancionó. Bien. Sí. Y aparte, y aparte, entran también los varones, porque en la otra entraban los varones nada más que por un año y después para, este, era para las mujeres. Que en realidad este, es un acto de justicia también para las mujeres, porque las mayores. La, las que más perjudicadas son las compañeras. Y hoy, este, es diez, una cada diez se podía jubilar. Los hombres, p r e s todas e maneras, los números. No, y... no, no son los mejores, digo, ¿no? Sí, no, no, más vale. Es, es alto la cantidad de personas que quedaba fuera. Bien, Noelia,、sí. eh, no sé si quedó algo, sino gracias、eh, por estos minutos. No, por favor. Lo único que, que les digo este, a ustedes, los trabajadores. Que hoy están en la actividad, que acompañen la lucha. Yo les agradezco estos medios porque nos dan la posibilidad de poder este, contarle a, este, a la gente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque la lucha, en realidad,、eh, es, si bien nosotros luchamos por nuestros salarios, pero fundamentalmente luchamos defendiendo el futuro de ustedes. Porque este, es un tema. Hoy necesitamos seis compañeros para un jubilado, tenemos menos de uno y medio. Este, puede hacer que con el tiempo esto pueda resolverse el tema del trabajo, de la precariedad, de la, del trabajo negro y ustedes puedan llegar a tener el 82% por el cual nosotros peleamos y que aparte es una ley. Así que les pido que tengan en cuenta, porque mientras estamos en a c t i v i d a、eh, d y nunca pensamos que vamos a llegar a jubilarnos, y entonces、eh, pareciera que la lucha nuestra no n o Este, este, no es nada ¿no? de los jubilados,、eh, pero es, esto tiene mucho que ver con ustedes.